muy ansioso, eh, esperando gente que viene bajando de, de la provincia, la verdad que viene gente de Cujuy, Tucumán, Salta, tenemos gente también de Mar del Plata, eh. la verdad que muy muy ansioso por, por recibir a esta gente, ¿no? Que cuando vamos nosotros hacia, hacia los encuentros que nos invitan ellos, nos atienden muy bien. Bueno, vos nos atendiste en... ...en el taller que tienen ustedes... Eh, ...estábamos viendo la, los autos que habían... ...increíbles también... Un, ...un poco también nos contaban sus anécdotas... ...con los otros integrantes de la agrupación... ...y contanos en qué consiste... ...este encuentro que, que se va a estar desarrollando... ...bueno ya ...es como que es, es... ...darle un poco de cariño... ...también a la gente que... ...cuando vamos a los encuentros... ...nos atienden muy bien... ...y tenemos un... ...tenemos un grupo... ...muy unido... Más, más que un grupo y una familia que compartimos muchas cosas, ya te digo, en el mes hacemos juntadas entre nosotros, cada uno pone la casa y un domingo nos juntamos, eh, empezó así y bueno, la verdad que eh, con Dani y Gaby nos conocemos ya hace más de 20 años que que teníamos los vehículos, no nos suministra la cheque en mi tiempo y nos juntábamos, íbamos a las carreras y todas esas cosas y se armó este grupo, la verdad que muy, muy buenas personas muy, muy, son todo, todos muy, muy amables, las las mujeres también ayudan mucho, y los chicos y bueno, el fin de semana vivimos por allá por Mar del Plato también, siempre representando a nuestra ciudad Cañuelas, con nuestras banderas y mostrando nuestros vehículos ¿no? que y de una forma u otra representamos a nuestra ciudad Y este encuentro es la primera vez que se va a realizar en Cañuelos, ¿no? Bueno Este es el primer encuentro nacional donde, donde vamos a hacer un evento que es el sábado 8 en Recesión de la Higuera, ahí en el kilómetro 55, barrio Pelufo. Todo se hace en el barrio Pelufo. Eh, el encuentro del domingo es en la Garzamora, en la bajada de la Garzamora para el fondo, en un campo muy lindo, donde estamos laburando mucho. Eh, ahora en un rato ya tenemos que ir juntar pasto pato que quisimos cortar hay sombra, va a servicio cantina, eh, la verdad que va a haber entrega de polio también eh, la entrada el domingo es un bono de, de 100 pesos donde tanto con un alimento no se deseó el, el que pueda llevar y sino con la entrada misma de 100 pesos eh, vamos a estar recaudando un dinero para para los que nos cobran del campo no que eh, hay que pagar el campo y todo el dinero que quede en mano, eso va a ser todo donado a a las instituciones de, de Ruta 3, o sea comedores, ¿no? Comedores y al que no le hace falta, vamos a ir personalmente, no le vamos a llevar el dinero, sino averiguar lo que le hace falta y ir y comprárselo en el supermercado mayorista, y se va a hacerlo así, de una manera o de otra, es un tipo de encuentro solidario para, para los comedores de Ruta 3 nos escuchará el Karma Villalba por si quieren consultarle algo chicos Carmen querido ¿cómo está? hola bien bien bien acá todo tranquilo muy, muy, sí muy muy muy como te puedo decir muy muy contento por el por las movidas que estamos armando bueno me alegro. che ¿te queda algún hueco en la semana? porque creo que ya no te, de lunes a domingo completo no <risa> me estaba sentando ella A vos te hicimos nota para el encerro, me claro Y por el señor también, digo. ¿eh? <risa> claro, porque eh, metés encerro, metés fútbol eh, señor, metés... Bueno, ahora el tema del Chevrolet, me, metes River, me, me, no sé, ¿te queda algo? te qued, ¿Qué sé yo? <risa> tratando de, de hacer un poquito de todo eso y más cuando se trata de, de solidario más todavía, ¿no? Porque la verdad que es una movida muy linda que se arma y nos gusta a esta gente todos los guerreros, la verdad que muy linda. Che, vos estás armando algo, tenés al, al, algún algún chivo, porque recién fuera de ahí los chicos me decían, me parece que el Kahn está armando un Chevrolet 400, ¿puede ser? Sí, yo tengo un Chevrolet 400, que la verdad que después de tantos años volví de vuelta a la marca, o sea, tuve Chevy, tuve una Chevy toda la vida y uh -huh. la tuve que vender por, por cuestiones de laburo. Y ahora me volví a armar hace tres años, más o un chorro de 400 naranjas que muchos lo conocen. Así que con ese autito vamos a todos lados. Fuimos Jujuy, eh, anduvimos, fuimos Marretata, la otra vuelta fuimos más chiquita, andamos recorriendo, lindo. Mira vos, y, y, y me imagino que para hacer esos viajes de mecánica está impecable. Sí, sí, tiene el ETV, tratamos de siempre darle un cariño y le pusimos, obviamente, gas por, por el tema de de la nafta, la verdad que por eso, y por eso nos damos el gustito de, de viajar. Claro, me imagino. ¿Cuánto gastaría un, un Chivo 400 de nafta? Y la verdad que mucho, mucho, mucho. ¿Qué, Ahí era muy mucho. Claro, me imagino, pero un promedio de que 12, 13 en los 100. Y sí, y 15 también. ¿15 en li... línea? Sa no sacaba... Sacaba la la, la cuenta ya el del fin de semana del domingo que me fui el sábado y volví el domingo. Ahí sí. cumplí con los chicos de Mar del Plata. Sí. Que bueno lo vamos a tener presente también el fin de semana. Eh, saqué la cuenta más o menos yo con una camioneta gasolera gasto más o menos alrededor de siete mil pesos para uh -huh. ir a Mar del Plata y volver. Sí. Y con el Chevrolet 400 gasté tres mil pesos. Claro, gas. A, gas. a gas. Claro. Y, y hubiese gastado eh, a 15 litros en los 100, son ma, más o menos, Mar del Plata, es 800 kilómetros. Incluso podés hablar de 900 kilómetros si andás en Mar del Plata, ¿no? En, en, en, porque es amplio Mar del Plata. Eh, sí. Tenías un numerazo. No, no, no, sí, no es imposible. Es imposible imposible ir. Imposible ir a Nasta. Claro. Hoy en día no se puede. No porque está cara la Nasta. No es porque gasta el auto. El auto en realidad no gasta mucho. Pero la Nasta está cara. Claro, el auto gasta lo que gastó toda la vida el auto. Exactamente, exactamente, exactamente. Uh -huh. Che, eh, ¿qué cantidad de gente esperan para el domingo? La verdad que es, es un número que no te puedo, no te lo puedo decir porque la verdad que no, no, no, no les sé calcular, pero esperamos mucha gente. Bueno, mucha y, gente, y para, para, para no calcular en gente y, y no. Porque sí, es cierto, eh, tal vez que viene un auto y viene completo, otro auto viene con la persona que solamente lo maneja, pero ¿cuántos autos? Los autos vamos a tener unos cuantos. Yo calculo unos... No le quiero errar el número, pero yo lo calculo unos de 250 a 300 para arriba de autos de ah, la marca. Ah, es un numerazo. Ah, mira vos. Sí, sí. O sea que va a haber de todos los modelos, me imagino, ¿no? Sí, todo lo que sea de la marca de Chevrolet. Mira, qué bueno, ché. O sea que más de 200 autos seguro, más o menos. Sí, sí, sí, sí. Estamos teniendo gente ya, está llegando el jueves el de Tucumán. Está llegando gente el jueves y viernes. Están llegando ya. Desde Tucumán a este encuentro. Sí, lo vamos a en cada uno en las casas, lo que pueda ser, ¿viste? Para que esté más cómodo y atenderlos bien, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, esto va a ser el, el sábado y el domingo. Eh, lo contaste cuando cuando arrancabas charlando con Karen. Eh, no, digamos, en la higuera, que está sobre Ruta 3, se va a dar el encuentro del sábado a la noche. Eh, pero la jornada, en realidad, van a estar el sábado y el domingo en un campo que está atrás, ¿no es cierto? ¿Así es? Exactamente, así como lo hiciste vos. Eso es la garza mora al fondo, uh -huh. eh, el campo con arbolera y va a estar muy lindo va a estar el campo. Y el sábado el sábado es una zona para azajar a la gente que viene del Chivo, ¿viste? Uh -huh. O sea, tratamos de hacer eh, lo más económico posible, ya que viene gente de muy lejos y cuesta, ¿no? Y cuesta mucho. Entonces la entrada a, la, a las agrupaciones de Chérolé, a los grupos de Chérolé va a valer 250 pesos uh -huh. y sacamos a la venta 50 entradas para invitados por, por el que quiera llegar a ir a 350 pesos. esto es la comida de chori, chori, chori, eh pollo, asado y ensalada y postre. Claro. Esto es lo que vale la tarjeta de uh -huh. eh, los invitados. Son, salen 50 solamente 50 entradas Bien. del invitado y se puede llevar una bebida. O si no va a haber servicio cantina, el eh, precio si no lo consigue ni en, ni en el supermercado porque vamos a ir a la mayorista y va a salir al costo todo. Bien, perfecto. Che, ¿y aquel que quiera ir a chusmear el sábado y el domingo el encuentro, hay que abonar entrada o el campo es abierto y libre y gratuito? El bono de 100 pesos sirve para el sábado y sirve para el domingo. si okay. él el que ir ahí el sábado y el domingo. Pero el grosso, el grosso va a haber el domingo que va a haber alguna banda de invitada y... Eh, de rock y bueno va a haber entrega de presentes y, y premios también. Bien, o sea que la, la movida la movida va a estar el domingo. La movida del domingo. Sí. Bien. Che, y escuchame, qué de, de curioso, ¿qué premian? Qué, ¿Qué reconocen? El que vino de más lejos, qué sé yo, el mejor el mejor color, el mejor motor, no sé, estoy hablando desde, desde conocimiento total, pero cuando se dan reconocimientos así, ¿qué qué es lo que se se reconoce justamente? No, mira, esto es, eh son entrega de presentes. Eh, a las agrupaciones. Nosotros ya tenemos preparado todo con el mapa, todo un mapa con la bandera de Cañera, la verdad que se pasaron chicos con el tema del presente, eso uh -huh. se entrega a cada agrupación y cada uno de la agrupación lleva un presente siempre, como un reconocimiento que estuvo en este encuentro, ¿me explico? Sí. Puede ser, no sé, por decirte, una bandera o una llanta o algo construido con con los fierros, viste, en pistola, algo de eso, me explico, uh -huh. quería el, eh, el poner nosotros en nuestro caso cañera dice ¿viste? Uh -huh. eh, vamos y lo entregamos y ellos te dan un, otro otro reconocimiento bien che eh... y después después sí después de sorteos con el tema de la entrada eh, te podés dar no sé poner lo que fuimos recaudando poner una gorra eh, un aceite Eh, todo lo que sea cosas donadas eso va todo, todo en la en la en la rifa, o sea, no en la rifa, en la entrada, el en bono claro. contribución. La, la, el bono contribución incluye un sorteo. Sí, sí. Bien. Sí, es muy es muy importante sí. el bono contribución porque todo aquel que que pague el bono contribución y pueda llevar un alimento no perecedero, eso va a ser todo todo para para distintos comedores de Ruta 3. Bien, impecable. Che, Gama, eh Cerrado esto, pero acá me manda alguien, dice ahí tenés a uno para preguntarle por el tema de las medias reces, porque ayer estábamos hablando de de las medias reces y demás, y, y yo les decía que a mí eh, la carne que me gustaba por sabor y porque la grasita tiene sabor... Y, y se me reían los muchachos acá, me decían, ah, no sé, pero no te no no no, no te largues a bolasear, me decían, ¿viste? Y, y le digo, no, a mí me gusta la carne cuando la media es de entre 110 y 120 kilos. Y un día alguien que sabe me dijo, claro, porque es la carne de novillo, del novillo casi novillito pesado. Y se, sí, es, es cierto, era más rica, pero <coughs> en las carnicerías se vende ternerita o, o aquellos que pasan a vender, tal vez cortes más económicos y demás, saltan derecho a la a la vaca y el novillo me dice es lo más rico el tema es que la carne es muy rojiza y la grasa un, un tanto más amarillenta y, y es más firme la carne y entonces viste dice no no sale mucho esa carne era más rica pero no sale mucho porque al que le gusta la carne tiernita va a esa color bien rosado que es la la ternerita y y que la media andaba qué sé yo entre los 85 y 95 kilos y y lo que a vos te gusta me decía que es cierto es, es sabrosa además no sale mucho por eso por el aspecto esto es asivo que soy un hombre del palo sí la verdad que bueno Vicente tiene mucha razón eh, vieron perdón carmelo sea, vieron eh, vieron yo no saben nada usted se la ves, no o sea o sea que el carnicero... Entra el cliente y, o sea, el mostrador, que si vos tenés una carne blanca y bien rojita te la compra Ahora, si no ve un asado eh, amarillo, todo entra por los ojos ¿no? Claro. No, no, no te la compra Y, la, y busca las costillas porque son más chiquitas. Y para el buen asado, el de 110 kilos para arriba, un buen costillar, es sabroso. Claro. Que la grasita. Eso es lo, lo mejor que hay, solidar, Claro, claro. Para comerlo en mi caso oh, en mi caso si sí, a mil yo, lo... yo, yo te he poner, yo te consigo unos asados que tenemos las peñas los jueves sí. son amarillos vos vos a lo tirar en el mostrador y no lo vendes ah mirá no vos lo vendés. yo te consigo unos asados que son amarillos eso ahora sí. lo vos lo ponés en, en, en la parrilla y no saber lo que es el okay, gusto de esa carne y, pero no, no, no decir no nada carne carne de campo ¿entendés? ah mirá vos, buena mira. carne claro buena carne olvidate, ah ni siquiera firme pero bueno, no no no no, no no la, es son asados medio amarillongo pero sabe, sabe como sale terri, dale no. a favor. ya que son las once y media lo que deben ser eh, entonces las chuletas de esa media no no, no era, el otro día ahí me uríbe bajé un novillo de 160 sesenta kilos sí. y me traje una chuleta O sea, no quiero. que cuatro chiletas que son seis kilos. <risa> claro. Ahí la parrilla. Pero no sabes lo que da eso, hermano. Claro. se ríe, ríe un buen a Me encanta eso. Me encanta Y tratamos de, de mejorar, sí, con sí. el tiempo. Te mando un abrazo. Gracias por, por el tiempo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes que siempre están ahí pendientes de, siempre de, de la gente que, que está haciendo algo, ¿no? La verdad que muchas gracias a ustedes.